と ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Es un tremendo placer saludarles otro día más, ya los últimos días de este mes de septiembre, el lunes, del último, y se nos va septiembre. Así es. Le quiero contar que tenemos un día muy, pero muy pero muy agradable, muy primaveral, con una, una, una nubosidad bastante rara, ¿eh? claro, pero está bonito. Hay nubosidad parcial. Tenemos 24 grados en este momento y la humedad dice que llega al 18% por eso es que hace mucha calor ve por esa razón pero está agradable como les decía clima primaveral un poquito enojado sí eh, con mucha rabia por lo que pasó aquí en Puente Alto por lo que de alguna manera estamos haciendo noticias nuevamente a nivel país y a nivel internacional también porque eh, yo creo que una una balacera como se dio anoche Eh, en una población de acá de nuestra comuna Donde irrumpen en un velorio A balazos unos dice que fueron 80 balas Otros 120, otros 150 Pero la verdad es que fue una balacera Donde resulta una persona fallecida Dos heridos Y no contesto con eso Llegan al, al CEFAN Muy cercano de ahí Que estaba muy cercano A amenazar al personal del servicio de CEFAN para diciendo de que si les salvaran la vida iban a balear el cefán y la verdad es que eso ya es la gota que rebalsó el vaso desde acá desde radio Puente Alto quiero mandar mi solidaridad a todos las personas que trabajan en este servicio en los cefán de Puente Alto no solamente a ese sino que a todos a todos porque más tarde o más temprano cualquier muchos de ellos pasaron por situaciones si no sino similares pero también por situaciones graves donde llegan eh, algunos familiares de forma muy violenta o quieren que lo atiendan de inmediatamente o, o pasan este tipo de situaciones no así que vaya todo mi, mi solidaridad como le decía para todos ellos y partimos este programa no con la mejor noticia lo vamos a ver en un ratito más eh, pero bueno Estamos viviendo en este momento un proceso muy, pero muy delicado en términos de delincuencia. Eh, vamos a ver qué pasa. No le podría decir qué lo que va a pasar, señora, señor, de aquí en un par de años más. Porque la verdad es que esto va creyendo eh, día a día. Y ahora se notó porque esto fue la gota, como le decía, que rebalsó el vaso. Porque no respetar ni siquiera un velorio... Porque ya no se respetan ni a los ancianos, ni a las mujeres, ni a los niños, ni a la familia. Yo creo que ni siquiera se respetan ellos mismos. Ya. Yo creo que es así. Ni siquiera ellos a, a todo esto conocerán, digo yo, la palabra respeto. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Qué quiere que le diga? La música en este programa siempre es de tres en tres. Y va a partir Vicente Fernández con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí. Aquí comenzamos este programa que se llama... ...desde la última estación... en mí los recuerdos de niño cuando una estrella deseaba como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba años que vienen despacio primero con que lentitud avanza como quería ser grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor de tener el bien que he pedido porque tú puedes hacerlo porque yo en verdad no entiendo Dios mío por qué se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. ser destinado nomás para mí precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño Esta vez mi corazón se regaló a tus besos y ya no es mío. Vive en tus deseos como lo hace una obsesión. Nunca diría que no a estar contigo. Duele es porque duele tanto amor. que nunca es suficiente. Siento que me llenas de locura y de pasión, de desesperación para tener Junto a ti, te mi vida Porque quiero hacerte sentir Que te quiero demasiado Y no me puedo resistir Y es así, no se tiene el control Es estar enamorado Cuando manda el corazón 6 de la tarde ya con 13 minutitos. ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5 estamos presentando desde la última estación. Eh, en la mañana muy temprano me desperté con Radio Cooperativa y ellos daban la noticia de lo que estaba ocurriendo en nuestra comuna y decían menos de 24 horas después de uh, que un hombre fuese acribillado Afuera de su casa, en Puente Alto, ocurrió otra balacera en el mismo lugar que provocó la muerte de un menor de 17 años y dejó con lesiones a tres personas más, entre ellos dos niños. El tiroteo, que incluyó alrededor de 150 tiros, se reportó durante la noche de la, de la intersección en la calle Reloj del Sol, en una población de nuestra comuna, mientras las familias de las la primeras víctimas preparaban su velorio a la espera de recibir sus restos dijeron. El comisario Diego Novoa, de la brigada de homicidio de BAPEDEI, explicó que al menos cuatro personas llegaron hasta el lugar y dispararon en contra de los asistentes. Como primera hipótesis, estamos vinculando el caso ocurrido la madrugada de hoy con el homicidio del 24 de septiembre, considerando que el velorio que se desarrollaba correspondía a ese homicidio, explicó. Bueno, más o menos así se presentaba en la mañana. Eh, luego habló eh, para la prensa, especialmente para el Mercurio, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y emplazó a la ministra del Interior, Carolina Toa, tras el triple homicidio frustrado y otro consumado ocurrido en nuestra comuna. Eh, en el hecho se registraron al menos 150 tiros y hay dos menores de edad de 11 y 13 años ...heridos en situación crítica. Con mucha fuerza... ...quiero pedirle, dice a la Ministra del Interior... ...que hace menos de una semana... ...nos estaba diciendo que la situación de los homicidios... ...era algo normal... ...que entienda que esto no es normal... ...esto no es algo que se pueda permitir en Chile... ...esto debemos de detenerlo ahora... ...señaló eh, el Jefe Comunal... ...en esa línea... ...señaló que necesita necesitamos, dijo que la cabeza que es el presidente de la República y también tiene su brazo derecho para co para combatir la delincuencia de nuestro país, que es la ministra del Interior, sean los primeros convencidos de que estamos frente a una situación tremendamente grave. Si ellos no se convencen, esta situación es tan grave, evidentemente que no van a adoptar las medidas necesarias para disminuir esta ola de delincuencia es eh, terrible que está afectando a los ciudadanos a nuestros vecinos eh, colina convocó a la ministra del interior a que salga de la moneda y venga aquí a conocer la realidad que están sufriendo los ciudadanos y los trabajadores de la salud haciendo alusión a las amenazas que recibió el personal médico que atendió a los heridos de la baracera en un cefán muy pero muy cercano del el lugar donde ocurrieron los hechos Yo sé que las declaraciones, señores, son importantes, de la ministra del presidente, del alcalde. Pero yo creo que más que el, más allá del discurso, más allá de lo que podamos decir, más allá de lo que de los llamados que podemos hacer, yo creo que hay que entrar directamente a la acción. Por ahí alguien dijo que había que sacar a los militares a la calle. La verdad es que yo personalmente nunca he sido partidario de eso, porque siempre consideré que ellos no están preparados para una situación de ese tipo por lo tanto yo decía no, no están preparados y siempre lo he dicho ¿no? pero yo creo que llegó el momento de prepararlos y de que ellos estén presentes en lugares críticos como los CEFAM por ejemplo ¿no? los hospitales eh, las postas eh, los colegios, los aeropuertos los terminales de buses en fin, el metro yo creo que ahí tienen que estar porque si no frenamos esto, si no buscamos las medidas para hacerlo, no sé a dónde vamos a llegar, no sé. Bueno, vamos con la música porque Tormenta, es mírate un bonito recuerdo, ¿eh? Tormenta está con nosotros a esta hora. Ven, padre vuelve a casa, ven, ven. mi madre te extraña, ven, ven, todo está dispuesto, ven, ven el pan y el amor Ven, ven, no te olvides nunca Ven, ven, dos años de lucha Ven, ven, penas y alegrías Ven, ven, todo a compartir Yo comprendo que esa joven hermosa que la sientas como fruta jugosa que te quite 20 años de pie y el otoño en la sien. Pero ella es un momento en tu vida y mi madre hasta el fin de los días. Vamos padre que ella espera por ti, no la haga sufrir. Perfil llegando mí, calles, corriendo y las charcas que la lluvia si olvidó, si tou una canció, pas com les zapaties viajat les gallines bajo el sol Que aràs el bian entre les copes ten los árbolboles en flor Però muchaxo que moint Acercate massaatge a mi A mi muchaxo de bruixins ja en un cadt de cantar, Deja tu fe. Corre ligero y acuéstate esta la hierba sin pensar, ya son las nueve en el reloj, habrá que irse hacia el hogar y doblaremos la esquina, tristes brillarán las luces más, la luna me estará esperando sobre el patio del saguá, pero muchachos... sa minutitos a esta hora señores y a través de Radio Puente Alto estamos presentando desde la última estación a usted señora me voy a dirigir si usted va a algún club de al adulto mayor ¿alguna vez le han ofrecido ser la reina del club del adulto mayor? yo creo que sí, o a lo mejor también lo fue rey o lo rechazó ser rey o ser candidata rey bueno yo le digo que si alguna vez se lo ofrecen atrevasse Y yo le voy a contarle por qué tiene que atreverse. mil porque pasó de la pobreza a ser modelo a los 70 años. ¿Quién es Choi-Som-Wa, la surcoreana, que a sus 80 años aspira a la corona de mi universo, aunque usted no lo crea? Sí, señor. Vámonos. La modelo surcoreana, Choi-Som-Wa, de 80 años de edad y próxima a cumplir los 81, desafía los estereotipos de belleza y en 10 años de carrera ha logrado deslumbrar en pasarelas y campañas populistarias. Con la misma puesta en escena en el certamen de Miss Universo, que será en noviembre en México, la mujer busca primero alzarse con la corona nacional de Miss Corea del Sur, siendo la aspirante más longeva de la historia en este certamen que me dice. Usted? Casi 81 años de edad. En los últimos años el mundo de la moda mostró una mayor apertura y el máximo concurso de belleza eliminó el requisito de edad que imperó por varias décadas, lo que permite la candidatura de Son Hua y de otras modelos que se salen del, de este molde. En Argentina también se acuerda que también pasó exactamente lo mismo, bueno, pero no era tan no tenía tantos años. ¿Pero quién es la aspirante a Miss Corea del Sur? Bueno, fue enfermera y pastora cristiana, pero ahora se dedica a tiempo completo al modelaje. En relación a su vida personal, Song se divorció a los 40 años, tiene dos hijos, tres nietos y actualmente vive en Seúl. Su vida no, no fue fácil. Nació en Maazan durante la Segunda Guerra Mundial y creció en un ambiente pobre. Además soportó las dificultades de la guerra de Corea y presenció cómo su país transitó de la pobreza hacia la prosperidad del autoritarismo a la democracia trabajó mucho para ganarse la vida, pero luego encontró un trabajo como enfermera en y cuando estaba a punto de jubilarse a los 68 años, perdió casi todo porque le prestó dinero que tenía un conocido y la estafó, según informó, esto lo informó el Washington pop donde fue entrevistada hace poquitos días Le presté mucho dinero, dijo alguien, indicó, agregando que resultó ser un estafador. Después de esto, perdió su casa, no tenía recursos y se fue a vivir con su hijo. Además, Choi estaba muy endeudada, ya que le pidió dinero a sus amigos para financiar este préstamo. Día y noche, mis propios hijos me echaban la culpa porque insistían en que no le prestara tanto dinero, pero lo hice, manifestó en la entrevista con el medio estadounidense estaba paralizada en silencio no había nada que pudiera decir agregó y luego señaló esto muy desesperada era totalmente responsable de la in, eh, indigencia de mis hijos lo único que podía hacer era ganar dinero y pagar mis deudas comenzó de nuevo a trabajar como enfermera independiente atendía a sus pacientes los 7 días de la semana durante la noche y el día poniendo todos sus esfuerzos en conseguir dinero sin embargo en el año 2014 recibió un comentario muy casual de uno de ellos que le cambió su perspectiva. Se acostó, me miró y me preguntó, "¿Por qué no, por qué no te haces modelo?", dijo. Recordó, "Sí, su comentario me impactó como un rayo", dijo, refiriéndose a que la iluminó. Me sentí como si me hubiera encendido, aseguró. Y de hecho afirmó que aún le resulta difícil creerlo, que aún le resulta difícil verlo estaba pálida y desesperanzada, con preocupaciones que persistían en mi en mi mente, una piel en mal estado y solo un uniforme de enfermera dijo. Añadió todavía me pregunto cómo vio qué vio en mí como modelo. Siento que debe haber habido algo invisible, algo divino. Finalmente se convenció y a sus 71 años, a una edad en la que muchas personas ya han decidido retirarse del mundo laboral, Fue a una, a una academia de modelos en la que entró. Su éxito no llegó de la noche a la mañana, ya que el dinero no llegó fácilmente. Según reportan medios locales, en el 2018 ya era una figura conocida, pero fue en el año 2019, a sus 76 años, que su carrera comenzó a crecer cuando fue convocada para seccionar fotografías de marcas de alta gama de ropa, zapatos en trotos que iban dirigidos a jubilados adinerados. La cosa se fue intensificando, aseguró, y de repente yo era una una creadora de tendencia femenina para modelos senior, agregó. Desde ese momento fue parte del desfile de moda de campaña publicitaria y fue aclamada en la Semana de la Moda en Seúl. Dijo, "Bueno, y ella va a ser entonces candidata por Corea. Sin cactus, en caso de ser ganada, va a ser candidata a Miss Universo." que se puede, señores, sí, se puede, sin lugar a duda. Vamos con la música porque suele da Pastorutista con nosotros a esta hora. No verte por la mañana y robar por tu ausencia aquí en mi cama. ¿Cómo será escuchar el silencio de tus palabras, un silencio tan blanco como el alma? Son las 6 de la tarde con 40 minutos 6 de la tarde ya con 40 minutitos ¿Se acuerda que ayer yo le conté Esto de la entrega de Tulipanes Ahí en Las Condes Bueno, quedó la crema, ¿no? Claro Le cuento de inmediato mira. Alguien dijo Llegué a las 6 de la mañana a Santiago ya a las 9 ya estaba acá Frente al Teatro Municipal de Las Condes Y no conseguí nada pésima organización. Todo el día hay parada al sol para conseguir solo una ramita, dijo. ¿Qué me dice usted? Bueno, esas son algunas de las quejas que realizaron asistentes a la actividad de entrega de tulipanes que se realizó este jueves en las afueras del Teatro Municipal de las Contes. Y es que se eh, vivió un caos. El número de personas superó ampliamente lo presupuestado y hubo muchos que ni siquiera alcanzaron a recibir una flor. Oye, tanta fuerza tiene la radio Puente Alto, cuando yo, yo lo anuncié y ¿eh? llegó tanta gente, ¿eh? nosotros no llegamos allá, no sé, bueno. La actividad fue organizada por la Cámara de Comercio chilena holandesa, lo que se defiende de las críticas, y fue una olla de presión, así que teníamos que de alguna manera, eh, de alguna manera y forma aliviar eso, anticipando un poco la apertura, Pero la organización estuvo bien, mucha gente apunta a que estuvo muy mal la organización, la organización estuvo bien, están los datos, todo lo que se viene organizando hace tres meses, no es una cosa que se hizo de un día para otro, señaló Marcelo Wechel, gerente general de, el, de este organismo. Agregó que llegó muchísima gente, más de lo que teníamos previsto. Esto veníamos organizando hace dos meses. Nosotros tenemos la experiencia previa de los años anteriores. Vino mucha gente, y mucha gente joven también, eh, que en la ocasión no respetaban las reglas de cultura o de educación cívica, saltándose en la fila de los adultos mayores. En algún minuto nos vimos, nos vimos obligados, dice, a hacer la apertura un poco anticipada porque se estaba desbordando, pero nosotros consideramos que fue muy buena la afluencia, pero fue demasiado, por supuesto. Tal vez por la, por la influencia de, en las redes sociales, dijo, llegó tanta gente. Cerró que cuando llega una, can, eh, una cantidad tal de gente, que incluso varía... Eh, ...varias estaciones del metro tuvieron que cerrar... ...porque los carros venían llenos... ...solamente hasta acá, hasta el Golf... ...es algo que en realidad... ...no puedes contener... ...y eso apeló también al sano juicio... ...al razonamiento, ¿verdad?... ...que la gente no entiende... ...que no es mucho más de lo que uno puede hacer... ...más allá de una organización... ...y una planificación... ...responsable... ¿Sí? ...y en realidad llegó... ...mucha, pero mucha, pero mucha gente... Oiga, ¿pero es tanto el fanatismo para recibir un tulipán? Con todo lo que gastó, señora, usted que vivía en la Florida, por ejemplo, y se fue para allá. Se alcanzaba además para comprarse un tulipán, pues, yo lo aseguro. Claro. Pero eso, no sé. No sé. ¿A qué se deberá, digo yo? ¿Porque era gratis, tal vez? Porque no había, no sé, eh, oiga, la fiesta de los tulipanes, no sé, porque se va a presentar eh, Pavarotti. ...ya, bueno, lo voy a justificar... ...pero solamente para ir a recibir un tulipán... ...la verdad es que yo no entiendo... ...no lo entiendo, ¿qué quiere que le diga?... ...pero, bueno, así es la cosa... ...si usted fue, ojalá entonces que haya recibido... ...un tulipán señora, porque son muy bonitos en todo caso... ¿eh? ...sí, es una de las flores... ...más lindas que existen... ...dentro de esta gama, ¿no? hay muchas, ¿no?... ...que son muy bonitas también... ...pero los tulipanes tienen su, su encanto, ¿sí? una vez de un ramo de tulipanes que le regalaron una personita que yo conozco oiga, pero la cosa más linda ¿no? y vale ese ramo pero cualquier plata, cualquier plata vamos con un recuerdo bonito porque Sandro está con nosotros a esta hora te propongo Disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado o tal vez Mira las vidrieras, te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor, ay mira que te propongo un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Lo tengo para de tan solo cosas buenas rivera le si sencillas las cosas de este amor ahí te propongo una more ser cualquiera aferrada de mi brazo compartiendo una quimera te propongo simplemente te propongo que me quieras Cuando tú te hayas ido me envolverá en las sombras Cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas Evocar este idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido a él me envolverá en las sombras Alcohol, Ay, en un bravaga de que nie va i tua quan la stibia stare te agradis hi amando aides caramis mudas te buscaram i pobo tal i aspiran de laire Donde la gota grossa quando tu te alli assido a nelle nuvole non sto blando ha calciava ton noi te buscaran te buscaran miura so per buscar la vivoca e la scintilla de l'aire di come rosa quando tu te hai asciua te estaría cuidando te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti no me cansaría de decirte siempre pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia e idee, senza relazione, tutta ho da una vida Ma sta di No con teo. Non m'importa forma ni onde e come Junto Pero... a esa interpretación de ese bolero pero por santo bonita ¿no? oh, le pone un sentimiento que para que le cuento señora me gustó toda una vida además que el bolero es tan bonito también. claro a ver yo le pregunto a usted señora a usted caballero cuántas veces al, en la semana o todos los días no sé o cada dos días, o día por medio ustedes se le dan el cabello o el pelo para mucho ya Eh, le hago esta pregunta, ¿sabe por qué? Porque usuarios denuncian caída de cabello y cambios capilares. El CERNAC ofició a marca de champú Mira, el Servicio Nacional del Consumidor del CERNAC informó que ofició a L'Oreal Chile S.A. para que informe sobre una serie de reclamos y las respuestas o soluciones los clientes por denuncias sobre efectos adversos a al usar productos de la línea el vive vive hidra y, alorico, y al y al alrónico eso es el vive hidra hiurrónico claro si bueno en concreto existen reclamos que apuntan a que al usar este producto se ganaría irritación cambios capilares, relevante e incluso caída de cabello en grandes cantidades, señaló la entidad. Si bien el producto actualmente no ha estado asociado a ningún tipo de alerta de seguridad por parte de CERNAT o el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, es crucial destacar que frente a un conjunto de reclamos bajo distintas fechas, regiones del país y usuarios al servicio, haya decidido entonces integrar en la línea de este producto, afirmó el CERNAT en un comunicado. Además, se solicitó a la empresa que informe los resultados de los análisis de laboratorio que están asociados a la calidad del producto, desempeño y la composición química de la línea de este producto. Eh, uso desde hace un montón de tiempo en la línea de champú Elvive o Elvive, pero desde aproximadamente 5 meses compré la línea la línea Hydra y Alurónico. De principio todo bien, pero hasta hace algunos meses me parece que se me estaba cayendo demasiado el cabello y lo asocié al estrés. Jamás pensé que era culpa de los productos, dice el testimonio de una usuaria que recibió el CERNAC. Continúo señalando que fui al psicólogo y me recetaron vitaminas de biotina para poder controlar la caída del pelo, pero ya tengo pelones. Cada vez que me cepillo el pelo me caen cientos. Cabe destacar que nunca he tenido problemas de, de caída de cabello, lo cual ahora me entero por redes sociales que hay muchas chicas de Chile en, mi, en la misma situación mía que utilizan la misma línea del producto hidrohialurónico y están masificando esta información. Desde el CERNAC recuerda que en caso de que las empresas encuentren fallas o riesgos en estos productos, estos deben ser alertados al Instituto de Salud Pública, así como también al Cernac. En casos anteriores, el Servicio Nacional del Consumidor ha podido acordar compensaciones para las y los consumidores en caso de, haber, de a, haberse completado una alerta de seguridad de algún producto, o lo que no se descarta que una vez concluido el análisis de este caso, se exija a la marca algo similar. Mira, y los productos L'Oréal generalmente han sido productos bastante bueno ¿eh? porque es de esa línea, es de esa, de esa fabricación, este producto, así que tenga cuidado señora, tenga cuidado, porque a lo mejor también usted se le empieza a caer el pelo y, y la verdad es que no es nada de bonito, no, nada, nada de bonito, así que ya lo sabe, a tener cuidado, mejor busque esa marca, así es simple. Vamos con la música porque Rocío Durcal está con nosotros a esta hora. Esto es Radio Puente Alto. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gusta Si lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor que ya que no descansaré hasta que seas ni uno más, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano, de o te tra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 Estamos ubicados en José Luis 0401, llámenos al 228505843, 228505843. Estaremos gustosos de atenderlo con la calidad y atención de siempre. Somos Servicio Técnico, la Cantequia de Consulta Bob. Dental Pavés Limitada, Teniente de Yo, 138.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 Consulta Dental Paves Limitada, La Casita Amarilla, en Teniente de Dello, 138. Llama ahora, llama ya al 22-850-7166, o bien el 22-850-0416, 22 849 -25 14 Consulta Dental Paves Limitada, al servicio de la comunidad.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 de radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa está humana. Vídela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio confiable, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Estás sintonizando la programación de de la tarde con 17 minutos 7 de la tarde ya con 17 minutitos a esta hora señores y a través de Radio Puente Alto 107.5 estamos presentando desde la última estación los días martes, miércoles y jueves tengo el agrado de acompañarlos a contar de las 6 de la tarde y hasta un poquito antes de las 20 horas ¿Usted está en isapre o está en Fonasa? Ahora eh, hay un reportaje de The Clinics que quiero compartir con ustedes porque dice ¿conviene cambiar de plan o migrar a FONASA? ya hay que recordar que el 1 de septiembre recién pasado entró en vigencia la ley corta de ISAPRE con el objetivo de dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Suprema ahora ¿qué pasará con el dinero de los excedentes? ¿convendrá cambiarse de plan? ¿se prevé una migración hacia FONASA? bueno estas son algunas de las dudas que persisten tras la puesta en marcha de la ley corta de ISAPRE la cual el 1 de septiembre recién pasado en vigencia lo anterior con el objetivo de poner en práctica el fallo de la Corte Suprema que entre otras cosas ordenó a los, a los aseguradores aplicar una tabla de factores única una herramienta para calcular el precio de los planes ¿No? con la implementación de la normativa todos los planes de salud deben ajustarse al menos al 7% de cotización obligatoria lo que implica en, el, en ciertos casos la eliminación de los excedentes que se generaban y eran utilizados para pagar fármacos o consultas médicas De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Salud hasta abril de este año un total de 518.163 individuos reciben excedentes mensualmente esto equivale al 31% del total de afiliados al sistema En primer lugar, Luis Castillo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y ex subsecretario de Redes Asistenciales explicó a Declinis lo que ocurrirá con los excedentes según la normativa que fue aprobada en mayo de este año. Al respecto, señala que desde la aplicación de la ley corta los excedentes desaparecen, pues estrictamente se va a cobrar el 7% de cotización legal. Es decir, aquellos que pagaban más del 7% ya no lo van a hacer y aquellos que pagaban menos van a tener que pagar hasta llegar al 7% de manera que que ahora en adelante los excedentes producto de esto no deberían existir. En todo caso, Castillo resalta que los excedentes que existían antes de la aplicación de la ley corta de ISAPRES quedará en esta a disposición de los mismos beneficiarios. En tanto, Matías Steger, cofundador de queplan.cl, sostuvo que en rigor la ley establece que se establece, digo, que será posible pactar un plan de ISAPRE con un mínimo del 95% de la cotización obligatoria de salud, vale decir el 7% de la renta imponible lo que debería ser verificado y ajustado al 7% en cada periodo de adecuación anual, el próximo es en septiembre del año 2025 por lo tanto, los excedentes generados antes de ese proceso de adecuación son del afiliado si de la ley tenías excedentes acumulados, puedes usarlo de forma normal, como siempre, o esperar que lo te devuelvan en la devolución del año del próximo año. Además, el ajuste de tus beneficios, que se produjo desde septiembre, puede ser a través de las diferentes alternativas que el ISAPE te ofreció en la carta enviada para esos fines. Analiza analiza bien tus opciones y saca el mejor provecho, añade Stanger. Asimismo, el decano de la Facultad de Salud de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y exministro de Salud, Ovaldo Artaza, plantea que los excedentes generados por planes con primas inferiores al 7% obligatorio dejaron de producirse desde la vigencia de la ley, pero para los generados con anterioridad, las ISAPRES deberán reembolsarlos a los afiliados, sea en prestaciones o en dinero si se desafiliaran. ¿Mm? La Superintendencia de Salud señaló a este medio que los excedentes, dinero que se ganaban debido a las diferencias entre el valor del 7% de cotizaciones obligatorias y el valor del plan de salud, están disponibles para su uso en prestaciones médicas, consultas, exámenes, compra de remedio, etcétera Y lo que no se use será restituido en enero del próximo año. Cabe recordar que a partir del 1 de septiembre, la ley corta prácticamente terminó con la generación de excedente excedentes. Conviene cambiarse de plan en lo que respecta a eventuales cambios de planes, dado los cambios que se generarán tras la aplicación de la, de la ley corta. Castillo dice que, si bien durante este periodo es factible cambiarse de plan, la recomendación, la recomendación no hacerlo, hasta tener claridad absoluta cuál va a ser el impacto final en el valor del plan, en la aplicación de la ley corta de ISAPRE, antes de tomar una decisión al respecto. Mira, ahora, ¿se puede migrar a FONASA? Frente a este escenario, y dado que entre las nuevas generaciones es muy común optar por el Fondo Nacional de Salud y contratar un seguro complementario de clínico consultó a expertos si es que prevé una migración desde el sistema privado hacia el sistema público de salud. Sobre esto, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, indicó que aquellos que antes pagaban menos del 7% del legal, que hoy día el costo del plan le va a subir. Esos beneficios continúan y están en riesgo para trasladarse a FONASA generalmente son gente joven hombres que pueden migrar a FONASA especialmente ahora que están empezando a ofrecer un plan de seguro complementario dice que yo creo que están en FONASA y comprar un seguro complementario no es malo, claro y con eso se evita eh, que no ocurra lo que ya ocurrió con la ISAPE donde bueno todos sabemos lo que pasó ¿no es cierto? donde fueron miles y miles y miles de millones de dólares, lo que al final van a tener que reembolsar a toda esta gente, y no el total, ¿eh? porque hubieron varios perdonazos de por medio. Vamos con la música porque la tengo ahí. Sí, ahí está ella. ¿Sabe quién? ¿A quién me refiero? A Tormenta, que está con nosotros. ¿Se acuerda de Tormenta? Aquí está por mirar. Cigarro preso entre tus labios Va saliendo poco a poco el humo Creo Que ha venido dentro de tus ojos Ha cambiado su color Y me pareció Encontrarte a ti Casi, casi Para llorar Pero no fue así Solo yo sufrí Pues perder no sabía burles más pues tu amor al fin es del todo Cielo Nunca llegarás a las estrellas y no pienses que estaré sufriendo Si esta noche tú te vas, si me dejas tú No podrás decir que mereces mi corazón, me consolarás La que nos da fuerza siempre para vivir Okay que siento en mí y no sé si de en mi no pido Ya son las 7 de la tarde con 31 minutos, 7 de la tarde ya con 31 minutitos. Oiga, otra más de Maduro, ¿ah? otra más de Venezuela. Le quiero contar que el régimen de Venezuela suspendió durante un plazo sin definir las operaciones aéreas comerciales con Chile. Así lo informó este miércoles EFE, una fuente del Ministerio de Transporte. Según una nota emitida por el Instituto, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil... Eh, inscrito a, a esta cartera de Estado se suspenden, dice, las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile, sin explicar el motivo Las autoridades suspenden estas operaciones un día después de que el presidente Gabriel Boric, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas llamó dictadura al régimen chavista, al que acusó de pretender robarse los comicios del 28 de julio en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido Boris llamó a que se reconozca el triunfo y que el antichavismo mayoritario agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática asegura que estuvo su a, su a, eh abanderado Elmundo González Urrutia por un amplio margen, que fue lo que ellos demostraron, ¿no? La suspensión de vuelos con Chile se suma al cese temporal de las operaciones aéreas con Panamá, República Dominicana y Perú, vigente al 31 de julio por orden del Ejecutivo venezolano, en rechazo al injere, injerencismo de gobiernos de derecha dice, respecto a los comicios presidenciales, cuyo resultado aún no se desconocen de forma de, desagregada. La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas, Venezolano, en este caso Marisela de Loaiza, dijo recientemente a EFE que la suspensión con Panamá, República Dominicana y Perú, es una medida política con la que el país petrolero redujo en un 54% su conectividad internacional. De los 181 vuelos internacionales a la semana que había antes de la de la medida, quedaban 83, es decir, 98 menos, que equivale a unos 15.000 asientos semanales que ya no están disponibles ...según la Asociación de Aeronáutica... ...ya... ...por lo tanto, esto... ...claro, va a perjudicar... ...principalmente... ...a los eh, residentes chilenos colombianos... ...que no van a poder hacer... ...el trayecto directo a su país... ...lo van a tener que hacer... ...a través de, no sé, Colombia... ...a través de Argentina... ...a través de vuelos de ese tipo... ...pero no lo van a poder hacer... Eh, ...directamente desde Chile... ...a Venezuela... ...en la medida que ellos tomaron producto de las palabras que dijo el presidente Boris. Vamos con la música porque tengo a Rafael Ereniño, el de España, está con nosotros a esta hora. Si amigo no más écheme y llene hasta el lebor de la copa de champán que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiere ahogar es la última farra de mi vida de mi vida muchachos que se va mejor dicho que se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará. Eh, sí, amigo, más champán que todo mi dolor de viéndolo no he de ahogar y si la ven amigo digarle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue No más la última copa Que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Eche amigo no más, eche me llene Hasta el amor de la copa de champán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 Si, sí, amigo, más champán que todo mi dolor de viento no he de ahogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Si tienes un hondo penar piensa en mí. Si tienes ganas de llorar piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí cuando sufras cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitar Para nada, para nada me serve Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Pa' borrar antiguo beso En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Yo quiero Pero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más se la vuelvo a recordar nostalhias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuel su respiro asío angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Lo ves, se triste solear, vale caer las rosas muertas. No mi rumbo en tu, un tu dango gris. Quizás a ti te ira igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desmelo Para ahogar los tenaves Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias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 Y boleros, a esta hora cuando ya son las 7 de la tarde con 41 minutos. le mm, Quiero contar, señora, señor, que Puente Alto en este momento tiene 21 grados y la humedad llega al 31%. Ahora, ¿qué dice la Dirección Meteorológica de Chile para el los días que restan de esta semana? Le cuento, de inmediato. Porque eh, para Santiago, dice que para mañana viernes 27 de septiembre ya, la mínima sería de 5 grados, la máxima va a llegar a los 25 grados. Vamos a tener una madrugada con nubosidad parcial, una mañana nublada, lo mismo que la tarde, para terminar nublado en la noche. Para el día sábado, la mínima sería de 7 grados, la máxima llegaría a los 24 grados. Tendríamos una madrugada nublada, lo mismo que en la mañana, para pasar a nubosidad parcial en la tarde y terminar despejado en la noche. Para el día domingo, 29, la mínima sería de 6 grados, la máxima llegaría a los 20 grados. Con nubosidad parcial en la madrugada, nubosidad parcial en la mañana, eh, nublado para terminar nublado en la noche. Y finalmente les cuento que para el día lunes 7, eh, perdón, lunes 30, último día, ahí sí, para el día lunes 30 de septiembre, último día del mes, la mínima sería de 7 grados, la máxima llegaría a los 17 grados, tendríamos una madrugada nublada, una mañana nublada también, lo mismo que la tarde para terminar con nubosidad parcial nublada en la noche es lo que está anunciando a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile y yo les anuncio que hasta aquí llegamos me retiro, será hasta el próximo martes cuando nuevamente y a través de Radio Puente Alto le diga que comienza este programa que se llama Desde la Última Estación ...siempre por supuesto a través de Radio Puente Alto de Aracá... ...desde la cima del dial, desde la capital de la provincia de Corillera... ...tengo el gustazo de acompañarles los días martes, miércoles y jueves... ...fue un placer el estar con ustedes, gracias por estar ahí... ...gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto... ...lo voy a dejar con la programación habitual de la música de Radio Puente Alto... ...y con ustedes me reencuentro el próximo martes... ...que tengan un lindo fin de semana, se me cuidan... ...no se expongan por favor, no es necesario... Eh, si va a carretear no lo haga solo trate de no andar solo en las calles eh, trate de salir en grupos si es posible eh, para que nada nos pase ¿no? ojalá que no siga pasando lo que tuvimos que lamentar en nuestra comuna eh, este día que ya termina ok se me cuida que estén muy bien y será hasta el próximo martes, si Dios me lo permite, y la Virgen de Guadalupe viene conmigo. Chao, que estén bien. You're getting every note that the birdies sing And eh? put them all into one sweet tone For my honeycomb, oh honeycomb Won't you be my baby, well honeycomb be my own Got a hank of hair and a piece of bone They made a walkin' talkin' honeycomb Well honeycomb, won't you be my baby Well honeycomb be my own What a darn good life when you got a wife like a honeycomb Honeycomb and the lord said now that i made a bird i'm gonna look all around for a little old word it sound about sweet like a turtle dove and i guess i'm gonna call in love and he waited all around till the in the spring getting every note that the birdies sang and they put them all into one sweet tone for my honeycomb oh honeycomb won't you be my baby well honeycomb be my own Got a hanker hair and a piece of bone I made a walkin' talkin' honeycomb Well, honeycomb, won't you be my baby? Well, honeycomb, be my own one a good life when you got a wife Like honeycomb Honeycomb Well, be, be ba ba She's my baby be ba ba she's my baby, baby. Blue, I don't need baby she's my baby Viva the girl in the red blue jeans she's the queen of all the teens she's the bomb that I know ¶¶ She's the woman that loves me, so say, be bop she's my baby. be bop I don't make my baby. be bop, baby. Be -bop she's my baby, baby. my baby, my baby, my baby, my baby, my baby. the the, the around the stone She's the bubbling love I don't you Let's run again now I'm a bitchy bit off, I'm a bitchy bit off, I'm a